Todas las noticias, toda la actualidad, todo lo que pasa en Berriozar. Berrión, noticias. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en el 100.8 de fm y en eguzquiplaza.net. Berrión, las noticias de cerca. Bienvenidos a todos y a todas un día más al 100.8 de FM a Berriozar y Ratia. Esto es Berrión. Esto es el magazine de mañana de Berriozar. Hoy es el lunes 6 de febrero y tenemos ahora mismo una temperatura en Berriozar de 3 graditos con bastantes nubes, con algún claro que se ve pero en general con nubes y ambiente frío y parece que así seguirá durante los próximos días y es posible que el frío eh, repunte y se, bueno, se recrudezca un poquito la situación a mediados de semana, aunque no está previsto, esto dice nuestro termómetro, no está previsto que vuelva la nieve como hemos tenido este fin de semana y es que la nieve ha sido una de las protagonistas de, tanto del viernes como del sábado y como del domingo. Ik weet niet Precisamente de la nieve y del dispositivo antihielo que ha puesto el, en marcha el ayuntamiento hablaremos más tarde con José Manuel Goldaracena, responsable del área de mantenimiento. Aunque tenemos otros protagonistas también aquí en Berrión, en el magazine Berrión, hablaremos entre otras cuestiones con Jaime Iribarren, responsable de eguskiplaza.net, miembro de Eguskiplaza El Cartea, que gestiona, como sabéis, esta radio, para que nos cuente eh, las novedades de cara a 2012 tanto en nuestra programación de la radio como en la propia eh, asociación como en la propia Guzqui Plaza El Cartea Y por último daremos comienzo a una nueva sección, una sección que a partir de la semana que viene tendremos de forma semanal, tendremos una vez a la semana, y que consiste en ofreceros recetas sencillas para que podáis hacer en vuestras casas de... ¡Uy, perdón! ¡Ahí se me ha ido la mano con el volumen! Como estaba diciendo, esas recetas sencillas que queremos que todos y todas vosotras que nos escucháis en vuestras casas o en el coche donde sea, podáis hacer de forma sencilla de la mano de nuestra cocinera particular, Raquel Martiartu. Así que sin más preámbulos, damos comienzo a esta nueva edición de Berrión hasta las 10 de la mañana aquí en el 100.8 de FM y en euskiplaza.net. Y comenzamos como siempre con nuestro informativo, con las noticias de Navarra y con las de Berriozar. Comenzamos pues con las de Navarra yéndonos a Sartaguda y es que cientos de personas han hecho frente a la nieve y al frío para mantener viva la educación en euskera en esa zona. Sartaguda vivió ayer una jornada festiva con motivo de la celebración del 25 aniversario de Ley Castola y Vallalde, lo que en un primer momento se ideó como una fiesta familiar, acabó convirtiendo en una gran cita. La difícil situación que atraviesa en estos momentos la Icastola de Lodosa obligó a los organizadores a desarrollar una jornada en pro del Euskera. Y cuyos beneficios ayuden a salir del apuro al centro. El mal tiempo enseguida trajo a la mente de muchos el ejemplo del Nafarro Oñez de irunberry cuando llovió tanto que al final se decidió no seguir adelante. Entonces, el trauma fue tan grande que se abrió un número de cuenta y dicen que la oleada de solidaridad que se generó superó con creces. Los resultados económicos de cualquier edición del Nafarro Oñez. La fiesta de los 25 años de Leicastola y Valladolid pudo ser mucho más, pero el frío intenso y la nieve lo frenaron. Se dice que se acercaron hasta Sartaguda unas 5.000 personas. A falta de que los responsables del centro hagan las cuentas y miren cuánto han conseguido, el número de cuenta sigue abierto. Un número de cuenta que os facilitamos a continuación: 3035-0153. Cuatro seis uno cinco tres, uno cero dos, seis cero cinco. Uno, lo repetiremos al final de esta información. A pesar de la meteorología y de llamamientos al boicot, fueron cientos las personas que quisieron dar impulso al euskera y a la educación euskaldón en la Ribera. Cientos o mejor dicho, miles. En la jornada de ayer se rindió además homenaje a la primera andereño del centro, Maripaz Iturbe, al primer presidente, Luis Miguel Martínez, y a los cinco alumnos que formaron la primera promoción, Lara Burgos, Gema Martínez, Aritz González, Iker Martínez y Beatriz Martínez, y volvemos a facilitaros ese número de cuenta por si eh, cualquier persona quiere dar eh, o quiere hacer una pequeña aportación económica a esta Icastola que se encuentra en apuros. El número de cuenta es el siguiente: 3035 0153 46153 Y un accidente, un, un accidente que tuvo lugar ayer en eh, los alrededores de Tafalla, en el parque eólico de Gerinda con el, un trágico resultado. Un trabajador tafallés eh, muerto en este accidente eh, laboral. Un trabajador de la empresa Herón, que murió este domingo en Leoz, y otro resultó herido al volcar tras salirse de una pista forestal helada el todoterreno con el que se trasladaban a un parque eólico, según han informado fuentes del ejecutivo ejecutivo foral. El accidente ha ocurrido a las 7 y 5 de la tarde cuando el fallecido APV de 35 años y vecino de tafalla y su compañero se dirigían por una pista, pista forestal que accede al parque eólico de Gerinda para realizar labores de mantenimiento en un aerogenerador. Por causas que no han sido determinadas, el vehículo se ha salido de la pista aproximadamente a 1,5 kilómetros de la carretera desde la que parte el camino forestal y ha volcado al precipitarse por un desnivel. El trabajador herido RMA de 35 años ha sido quien ha informado al servicio de emergencias de SOS Navarra del accidente y quien tras salir a su encuentro ha guiado a los servicios de asistencia hasta el lugar del accidente. El equipo médico de guardia del centro de salud de Tafalla confirmó la muerte del trabajador cuyo cadáver Fue pues rescatado por miembros del Parque de Bomberos de Tafalla para su posterior traslado al Instituto Navarro de Medicina Legal a fin de practicarle la autopsia. El operario herido, que presentaba magulladuras y un golpe en la espalda que no reviste en gravedad, ha sido tratado en el lugar del accidente por el equipo médico de Tafalla y trasladado posteriormente al Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona. Bien, y seguimos adelante esta vez eh, con noticias de Berriozar. 150 personas reclaman la puesta en libertad de Ernesto Prat. El domingo por la mañana una manifestación recorrió las calles de Berriozar para reclamar la puesta en libertad de Ernesto Prat. Las 150 personas reunidas exigieron que no se lleve a efecto la solicitud de entrega cursada por la Audiencia Nacional Española al Estado francés. Un tribunal galo decidirá el martes si acepta la, euro, la euroorden contra el preso Berriozar ...que se encuentra actualmente en la prisión de Seixés, cerca de Toulouse. Escuchamos a continuación las palabras de los convocantes de la marcha de ayer. En Euskal Herria vivimos tiempos de paz y de esperanza... ...pero también, todavía, por desgracia, de confrontación, de represión y de reivindicaciones... Politika berezia eta ezberdindua aplikatzen zaio presoen kolektibuari. Ezberdintze onien onar, onarrian, Euskal presoen jatorri politikoa eta izaera kolektibua dago. Horrela aitortzen ez badute ere. Horregatik, salbu espenez esartzen da ekartzela politika errotik aldatu. Eta komponbideka labetara igaro behar da. Horrekin batera, presoek, Preso acte dagozki en escubide individual, eta colectivo gusti en llave, Euskare Rian dira, preso político en colectivo A, Gatazca con Ponceco procesua, Iñolaco trabarigabe, eraguille activo y a albidetuz. El entorno más cercano de los presos y presas políticos, sus familiares, sus amigos y amigas, está más que presente en nuestro pueblo. La sociedad vasca lleva ya muchos años pidiendo garantías para los derechos de todos los presos y presas políticas. Años denunciando las graves consecuencias que sufren las familias debido a las medidas penitenciarias. Años exigiendo al Estado español y francés que cumplan siquiera con su propia legislación. Hoy nos hemos tenido que volver a reunir aquí, en este caso para pedir la libertad de nuestro vecino Ernesto Prat y sobre todo también para mostrar nuestro cariño, apoyo y solidaridad a su familia. Escubide, Gustien Alde, Euskal Preso A, que Euskal Herrirá, Ernesto Ascatú. Ernesto Ascatú. Bien, y cientos de personas también, aunque en su mayoría niñas y niños, disfrutaron con el espectáculo Irri en Lagunequín, canta eta en el polideportivo. La cuadrilla de Pirri chetapo se desplazó hasta Berriozar el pasado sábado e hicieron las delicias de niñas y niños. El polideportivo se llenó para disfrutar con los juegos, las canciones y los bailes de estos payasos que actuaron dentro de la campaña en favor de la educación en euskera promovida por el ayuntamiento. Y los coros de Santa Águeda fueron también protagonistas del fin de semana. A pesar del tiempo frío y desapacible, decenas de personas se reunieron el pasado viernes por la tarde para cantar y hacer cuestación por diversos bares y establecimientos del pueblo. Escuchamos algunos sonidos que pudieron escucharse en la jornada del pasado viernes, en esa eh, jornada de cuestación de Santa Águeda. Aunque si hablamos de protagonistas del fin de semana, como hemos comentado antes, ha habido uno indiscutible y no es otro que el hielo y la nieve. Berriozar amanecía totalmente cubierta por la nieve y el hielo el pasado sábado y así siguió hasta el domingo por la tarde, cuando comenzó a derretirse con la ayuda de la lluvia. El ayuntamiento puso en marcha un dispositivo antihielo que permitió minimizar los pequeños accidentes y los resbalones producidos por las placas de hielo. De este dispositivo nos hablará en breves minutos José Manuel Goldaracena del Área de Mantenimiento del Ayuntamiento. Pero antes de eso, os tenemos que ofrecer los resultados deportivos del Berriozar Club de Fútbol. Eh, resultados deportivos que se han visto afectados precisamente por esa nieve, por ese temporal que hemos eh, padecido durante este fin de semana y es que varios de los partidos han tenido que ser aplazados. Es el caso del partido del equipo de primera regional de fútbol masculino que, jugó, que tenía que haber jugado contra el Don Esteve el domingo en Sant Esteban. Eh, el equipo juvenil que tenía que haber jugado contra el Peña Sport aquí en Berriozar. dos partidos aplazados eh, no así el equipo el partido del cadete A contra el AOIZ eh, que eh, se saldó con una victoria para el equipo berriozar Tarria por 7 a 2 el cadete B eh, cayó por eh, 3 a 0 en Tajonar frente al Navarro Villas, Villoslada mientras que el infantil A se enfrentó al B de Tarria con un resultado de 3 a 4 a favor del Videsarra. El infantil B se enfrentaba al A de Mar y también perdió por 4 a 1. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino se enfrentó al Don Esteve y perdió por 0 a 1. El equipo de fútbol 7 femenino hizo lo propio contra el Gares, jugó contra el Gares en Puente, la Reina y, pe y ganó, perdón por eh, 0 a 7 eh, antes yo creo que hemos dicho un resultado mal dicho porque el regional femenino se enfrentó al Don Esteve en Sant Esteban y el resultado fue de 0 a 1 a favor de, los, de las Berriozartarrias igual que el equipo de fútbol 7 femenino que también ganó frente a Algarés en Puente la Reina por 0 a 7, en cambio el equipo de fútbol 7 de Boscos eh, tenía que haberse enfrentado al Mútico pero eh, se aplazó este partido a causa del temporal y en cuanto a fútbol 7 masculino tenemos que decir que los equipos A, B, C y D de fútbol 7 tenían descanso este fin de semana no así el de fútbol 7 de Boscos que se enfrentó al Beriainen en Berriozar y cayó por 1 a 4 por último, de los, nuestros equipos de Futbito, ha habido unos cuantos que han sido aplazados, eh, decimos los resultados de los que no fueron aplazados, de los que sí se jugaron el Berriozar D se enfrentó al Marillac en Echavacoiz con el resultado de empate a uno, el mismo resultado que el Berriozar F, que se enfrentó al Amigo empate a uno también el Berriozar G, que también se enfrentaba al Colegio Amigo en Berriozar y eh, resultó eh, con ese resultado de empate a uno al igual que el Berriozar J, que Se enfrentaba al Mutil Vera en Mutilba Baja y también empató a uno. Por su parte, el Berriozar y se enfrentó al Teresianas en Berriozar y venció por 1 a 0. Bien, pues esos han sido todos los resultados deportivos de los partidos que se han jugado este fin de semana. Nosotros seguimos adelante y después del informativo, hablamos con José Manuel Goldaracena del área de mantenimiento.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 Y como hemos comentado antes, eh, vamos a hablar de ese temporal de frío, de nieve y hielo que hemos tenido este fin de semana. Al otro lado del teléfono tenemos a José Manuel Gordarazena, Caixo José Manuel Egunon. Ah, para Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, pues eh, parece que de momento ha pasado ya, ya no, ya no vemos nieve y hielo en nuestras calles, pero sí que habéis puesto en marcha, o desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha, un dispositivo antihielo, ¿no es así? Sí, bueno, eh, la idea del ayuntamiento ya no es el primer año, sino como años anteriores, lo que hace es poner eh, antes eran más puntos, ahora son dos pu dos puntos uh -huh. que de donde se colocan unos unos pales de sal, uh -huh. en sacas de sal, para que los vecinos, pues los establecimientos, los, los, la gente de los chales, o uh -huh. o cualquier vecino pueda disponer de esa sal para hacer pues limpiar su su entorno. Uh -huh. ¿Cuáles son esos esos puntos eh, donde se coloca? En la calle Chaburúa, en la entrada del ayuntamiento por la, por la policía municipal, uh -huh. y en la avenida Berriozar número 6, que es donde la ayuntamiento tiene la nave de obras. Ajá. Eh, se coloca en esos, en esos sitios y, de, bueno, eh, hemos podido ver, yo por lo menos ya he visto que siguen, siguen estando ahí, esos palés con algunos, con algunos sacos, ¿seguirán estando ahí eh, durante los próximos, los próximos días o, las, sí, o los retiraréis? Bien. Mientras eh, dure la temporada de estos días de hielo frío que anuncien, los tendremos puestos. En uh -huh. el eh, momento que vaya a desaparecer o que ya nos informa, eh, anuncien de que desaparece la temporada del hielo, uh -huh. pues los, los, los retiraremos y uh -huh. luego, si, es, si nuevamente hay que volver a colocar, lo volveremos a colocar. Ajá. Eh, además de poner pales con, con sacos de sal, me imagino que para los empleados municipales habrán sido unas jornadas también, bueno, intensas, ¿no? Por, supongo que por el hecho de tener que andar echando sal o quitando nieve o bueno, ¿cómo os ha afectado a vosotros en vuestro trabajo? Hombre, pues el, cada vez que nieva o se produce hielo, esas cosas, se reestructura totalmente el trabajo uh -huh. y todos los empleados de, de limpieza, jardines y obras pasan automáticamente al servicio del, del plan de viabilidad contra la, el hielo y la nieve. Uh -huh. o sea, pues que, sí, sí. En total, ¿cuántos, cuántos trabajadores serían? En, este, en estos momentos eh, serían 16 trabajadores. O sea, 16 trabajadores en, empleados en, en, en quitar mm. eh, la nieve, el hielo y, sí. bueno, en, en, en echar sal y procurar que no haya accidentes, ¿no? Eso es. Entonces, pues hay un plan donde, la, bueno, hay dos trabajadores que vienen, pues, unas horas antes y mm. son los que con el Nissan y con el esparcidor de sal se echan en principio por todas las calles, sobre todo el tema de los del colegio sí. para que a las ocho y cuarto ocho y media cuando vengan los vehículos los los autobuses uh -huh. pues esté el puente y todo en perfectas condiciones uh -huh. y luego pues el resto tenemos una tenemos a, a todo el mundo distribuido de que cada uno ya sabe qué qué zona le corresponde pero se, siempre se marca prioridades que son los locales municipales que uh -huh. son el ayuntamiento el centro de el centro de salud las escuelas infantiles Y uh -huh. las paradas de los autobuses y villavesas. Uh -huh. Esas son las prioridades cuento con la del colegio. Uh -huh. ¿Estos días habéis tenido alguna, ha habido alguna incidencia, sabéis de, de, de algún, de algún pequeño accidente o alguna cosa provocada por esta, por el hielo o la nieve? Hombre, yo creo que ha habido relativamente suerte. Es decir, el, ha habido, ha caído nieve y se ha ido la nieve, sí. y luego pues un día hubo, nevó un poco, hubo hielo, pero para mediodía ya pues desapareció todo, entonces yo creo que por un lo que hemos colaborado, pero la mayor colaboración ha sido, ha sido la de la propia naturaleza, uh -huh. que es la, la más inteligente con estos casos. <risa> Perfecto, pues eh, José Manuel Goldaracena, eh, muchísimas gracias por atender nuestra, nuestra llamada, esperemos que no tengáis que, que hacer, bueno... Que no tengáis que hacer muchas horas extras por este tipo de, de temporales, por esperemos que no, que no vengan muchos como, como este, o si vienen, que sean tan rápidos y tan fugaces como el que ha pasado este fin de semana, ¿no? Hombre, es un incordio, pero yo creo que somos sensatos, pero lo ideal es que nieve, para que luego estén los pasanos con agua, es decir, <risa> los, los incordios de ahora, pues pueden ser ventajas a uh -huh. la primavera, entonces, pues... Efectivamente. Pues, aunque nos fastidie un poco, yo creo que tenemos, tenemos que saber soportar esas situaciones. Sí, además es, es lo que toca, ¿no? En esta época sí. del año es lo que, lo que nos toca pasar. Pues José Manuel Goldaracena, es que es ricasco y tal vez te va a tartar. Vale, mil esquer, dale. Agur. Uf. Seguimos en Berrión, en el 100.8 de FM y en EguskiPlaza.net, y precisamente de, tanto de Guzqui Plaza como de Berriozar y Riatia, vamos a hablar a continuación. Y para ello tenemos con nosotros a Jaime Iribarri, en Caixo Jaime Egunon. Caixo Egunon. Eh, bueno, últimamente estamos hablando mucho de la radio, pero es que estamos inmersos en un, en un proceso de, de cambio. Tenemos ahora mismo una nueva programación que anunciar, ¿no? Sí, de cambio y de avances. ¿no? Sí. Eh, ahora con el inicio de, del año hemos hecho pues, varias reuniones entre nosotros, los usuarios de la radio, también eh, hay que destacar también la asamblea que se hizo, la asamblea anual eh, de, de Busquiplaza del Carte A, uh -huh. donde se hizo una valoración del 2011 y... Uy, Y, y se presentaron las líneas de actuación para el 2012. Uh -huh. Líneas de, de actuación, digamos que un tanto ambiciosas, con un presupuesto económico. Ajustado. Mmm, ajustado, pero importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hay que, que, hay que trabajar mucho el capítulo de, de ingresos para uh -huh. ver por dónde es, a ver cómo conseguimos sacar todo el dinero que necesitamos, ¿no? que es uh -huh. bastante. ...ahora que tenemos la gestión de, de la radio municipal... ...Berriozar y Ratiá... ...y bueno, en cuanto a Egusqui Plaza... Estamos muy contentos con el trabajo busquipaza.net. Eso, eso te iba a preguntar porque me has comentado que, que hicisteis una valoración, del, un balance del, del año 2011, aunque no ha sido un año natural completo, puesto que eh, bueno, Perriozar y Riatía comenzó sus emisiones regulares en, en septiembre, bueno, el 31 de, de agosto, en, en fiestas. Y, eh, ¿cuál, ¿Cuál fue esa, esa valoración de, de lo que llevamos de andadura? Pues una valoración realmente positiva, ¿no? Y la gente que apareció, la gente, los socios y socias de, de Plaza del Cartea, que fueron los que tomaron parte en la Asamblea, eh, nos transmitieron nos su satisfacción por el trabajo que estábamos haciendo, el grupo de colaboradores y de, bueno, de personas que nos juntamos en torno a busquiplaza.net y, y nos transmitieron bueno, pues su agradecimiento, su, su apoyo y no solo eso, también nos dieron ideas para renovar y para, para ir mejorando el producto comunicativo que en el ámbito digital ya, lleva, ya va a cumplir cuatro años eh, y las quintas fiestas eh, uh -huh. este año. Bueno, que, Entonces, que no es poco, madre que no es, mía. Que no, que no es poco. <risas> bueno, ahí tenemos un, un balance muy positivo. ¿no? En estos momentos somos una, la, la referencia máxima en el, en el ámbito digital. Tenemos eh, 400 usuarios eh, únicos eh, diarios uh -huh. y es un dato muy importante teniendo en cuenta que esta es un, una publicación digital de ámbito local, local uh -huh. que no tiene interés para el que es de Berriozar <risa> y para el que no es de Berriozar pues muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, eh, bueno... La valoración era muy positiva y en cuanto a la radio también, por el mero hecho de haber puesto en marcha la radio, por el mero hecho de, digamos que estos 6-7 meses han sido unos meses de continuos eh, pues, eh, tropiezos por las uh -huh. dificultades técnicas que nos hemos ido encontrando en el camino y que todavía no hemos resuelto definitivamente, pero que estamos, pre... luego hablaremos de eso. Eh, a las puertas de poder solucionarlas y de, de, de que se nos oiga pues, uh -huh. con uh -huh. toda la calidad y toda la potencia que queremos que se nos oiga en las ondas a partir de febrero. Y bueno, pues eh, la evaluación fue muy positiva. Lo que igual habría que destacar de esa asamblea, de esa reunión, fue eh, que tenemos pendiente, sobre todo este año, aunque sea un año de crisis, eh, a la de hacer una buena campaña de promoción de la radio, ...y una buena campaña de captación de nuevos socios y socias. Uh -huh. Porque en estos momentos la asociación tiene poco más de 50 personas asociadas cuota cuotantes. Uh -huh. ¿no? La cuota es de 3 euros mensuales, no es mucho. Son 36 euros al año que, que giramos eh, en, los, en el mes de diciembre en un giro único... Porque si no nos dejaríamos el, el dinero en, en comisiones, ¿no? Uh -huh. no solo, al cobrar solo 3 euros mensuales. Y, bueno, ese es, ese es nuestro, nuestro gran reto, ¿no? El cómo hacer compartir esto que, está, que es tan querido ya uh -huh. y es tan, tan estimado por, por el vecindario de Berriozar, eh, bueno, que, que se pase también a la, al compromiso económico, que aunque no es mucho, pues, pues es sí, algo... Es, es poco, pero... Y a nosotros nos viene muy bien. Uh -huh. ¿no? Nos viene pero... muy bien porque... El dinero es necesario para mantener estos medios locales y, y los medios locales ya sabemos que suelen carecer. Eh, normalmente la mayor, la mayor eh, dificultad suele estar en, ese, ¿no? en el terreno económico. Uh -huh. Tenemos la suerte de que el ayuntamiento de rezar a nosotros en concreto con el asunto de la radio. Eh, nos da una aportación económica que aunque no es suficiente porque nos según el presupuesto que presentamos en esa asamblea eh, cubriríamos el 50% de los gastos que tenemos. Eh, bueno, pues tenemos que buscarnos la vida para, para cubrir el, el, el otro 50%. El otro 50% ¿no? por sí, porque muchas veces. como gente decías es... al principio, pues eso. Ahora Hablaremos, pero uh -huh. eh, te, vamos a presentar una nueva parrilla. Uh -huh. Bien, eh, por, a, a, al hilo de lo que estabas eh, comentando, que eh, la gente tiene que darse cuenta de, de que esto cuesta un, un dinero, ¿no? Que a pesar de que eh, la gente enciende el ordenador y ahí está busquiplaza.net o enciende la radio y está eh, berriozar y reatía, pero Que al final todo eso, aunque la gente lo reciba de forma gratuita, eh, también tiene, tiene un, coste y, y un, un coste humano de, de, de horas de, de trabajo, de horas de trabajo voluntario en, en su mayor parte, de mucho esfuerzo y también de, de dinero, puesto que hay que poner unos medios técnicos detrás, ¿no? Claro, es que, bueno, igual lo más gráfico y lo más, lo, lo más explicativo es decir cuánto nos vamos a gastar este año, que todavía no lo hemos dicho. O sea, nosotros este año nos vamos a gastar 30.000 euros. ¿eh? Y de esos 30.000 euros, eh, bueno, esos 30.000 euros responden a un presupuesto que, como tú decías al principio, es muy ajustado. ¿eh? Porque en realidad eh, tendríamos que gastarnos más. Hay que tener en cuenta, como tú bien has subrayado ahora mismo que este tipo de proyectos comunicativos, eh, y aquí concretamente en Berriozar, funcionan gracias a, a la colaboración y a la aportación altruista de muchas personas que, que están trabajando sin, sin cobrar un, un solo céntimo. ¿no? Uh -huh. Si no, sería imposible, sería impensable pensar que una radio como, como con la parrilla que vamos a presentar ahora pueda funcionar eh, con este presupuesto ¿no? y con, ni, ni con muchísimo más, o sea, les haría falta mucho más dinero. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, tenemos esa suerte, tenemos la suerte de tener gente que le gusta, que está dispuesta y, y que está contenta, además, está contenta de, de, del trabajo que está haciendo. Y nosotros también estamos contentos como asociación del trabajo que se está haciendo. Uh -huh. Y eso nos da ánimos. Porque nos da nos da ánimos también el hecho de ver que está teniendo un resultado positivo en el pueblo, que la gente pues eh, ha cogido con mucha con, con mucho ánimo y con mucho Con mucho gusto el hecho de que Berriozar y Ratia vuelva a estar en las ondas y, bueno, sabemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer, eh, una gran campaña de promoción para dar a conocer la radio, entre otras cosas, también la Busqui Plaza aunque ya es más conocida, la Busquiplaza.net, uh -huh. Eh, pero, bueno, mmm, es necesario el dinero. Es necesario uh -huh. el dinero. Esos 30.000 euros podemos sacarlos de la subvención de la, de la aportación económica del ayuntamiento, de trabajos que hacemos también, como, como el Carte, uh -huh. pero es imprescindible una colaboración individual de la gente, esos tres eurillos, para, <risa> que, al para final no que son vamos... muchos tres euro euros juntos, hacen unos cuantos miles de euros. Uh -huh. y Y son imprescindibles. Bueno, eh, comentábamos que tenemos una nueva, una nueva parrilla que presentar y que yo creo que si la gente estaba contenta antes con Berriozar y Rieti, ahora lo, lo va a estar más. Eh, una vez que empecemos ya o nos pongamos en marcha con esta, con esta nueva parrilla que afecta, entre otras cosas, a este mismo magazine, a, a Berrión, que eh, de emitirse lunes, miércoles y jueves pasa a ser diario. Eso es, quizás será, sería la mayor, eh, la mayor novedad ¿no? de uh -huh. la parrilla. Mm, cierto es que hay más novedades, como vamos a comprobar ahora, hay alguna modificación de horarios de algunos de los programas que se están emitiendo en la actualidad, hay programas nuevos, todavía no tenemos eh, al 100% asegurados, pero ya, est ya estamos en condiciones de decir que va a haber más programas de los que vamos a anunciar ahora, porque... Hay personas que están interesadas en, en integrarse, es decir, esto uh -huh. va a ser un, un paulatino sí. eh, proceso, proceso crecimiento. de sí. crecimiento, no, y esperamos que para junio lleguemos a tener, pues, eh, no sé, dos o tres programas más en marcha de los que tenemos en la actualidad y que vamos a presentar en esta parrilla. Como decías. Eh, la, la parrilla va a, sobre todo va a afectar los cambios a, aquí a la programación dior, eh, de la mañana ¿no? uh -huh. la, pro, la pro, eh, programación de la mañana que mayormente hasta ahora estaban siendo los Berrión, los informativos Magazine que se hacían lunes, miércoles y, y viernes y que ahora queremos que sean diarios como tú comentabas, a las ocho y media eh, va a haber todos los días un informativo en Euskera uh -huh. a las nueve de la mañana va a haber todos los días un informativo en castellano y después del informativo en castellano vamos a ofrecer una entrevista diaria con personas del mundo de la cultura, del deporte, de la política, de cualquier tema que esté de actualidad en Berriozar. ¿no? Eso es toda la actualidad de Berriozar. Y después también... Yo creo que esto va a tener también interés ¿no? para los de nuestras oyentes y nuestros oyentes. Vamos a, a darles un consejillo ¿eh? todos los días después de esa entrevista. Algunos días eh, será consejillo culinario, otros serán de, de cine, de, de música, de literatura. Eso y es. bueno, eso ya lo, lo irán viendo, lo dejamos eso un es, poco... Tenemos pequeñas secciones después eso de esa es, entrevista es. en las que siempre pues, habrá alguien experto en la materia, todo y conocido, hay que decirlo, y conocido. Y conocido. En porque el pueblo, vamos a tirar de la gente del pueblo. <risa> que pues, eh, todos, todos los días de la semana pues, nos, nos, nos invitará o a hacer una receta o a ir al cine o a leer un libro o eh, a escuchar eh, un disco un concierto, bueno, un montón de, de cosas que ya iremos viendo eh, los próximos sí. días. Y esta programación diaria luego se va a ir repitiendo a lo largo del día, a las... Eh, se, se, en torno al mediodía volveremos a repetir eh, los informativos y esta entrevista y tal, a la noche también lo haremos, a uh -huh. partir de las eh, diez y media de la noche... Y entre medio, pues tendremos varias desconexiones con algunas radios, programas en euskera de diferentes, de diferentes temáticas, programas en castellano, eh, música, aunque no le hemos dado mucho espacio a la música por el día, ya que tenemos casi llena en la parrilla. Uh -huh. eh, a la noche sí que se va a poder escuchar música, pero pues, a las tardes mantenemos estos, estos programas que tenemos en la actualidad. Eh, va a destacar, por ejemplo, el programa deportivo de los lunes, uh -huh. El Betty, el de sonidos corales que hace Eva los martes a la tarde, va a pasar a ser a las seis y media, uh -huh. El, tu cita perfecta se adelanta media hora, empezará a las nueve y media, eh, Irachor en Chocoa ya ha vuelto otra vez, Leti uh -huh. ha vuelto a las ondas después de unos meses de descanso y va a emitir todos los miércoles a las seis y media, viene con se mantiene con su, con su programa El desafine, Pero a las ocho y media a partir de las ocho y media de la tarde eh, minoría absoluta ahí está que lleva unos meses que no ha podido venir y esperamos que vuelva pronto eh, pasaría a emitir el de cinco y media seis y, de, perdón de cinco y media siete y media uh -huh. sí Luego, Euskal Música, nuestro Álvaro, eh, a ese sí que le hemos retrasado bastante el horario, ahora va a hacer, antes eh, emitía de 7 a 9 y ahora va a emitir de 8 y media a 10 y media… Y bueno, tenemos programas nuevos, como los eh, amigos del Movimiento Bola, que van a comenzar seguramente los viernes y esperemos que ya pronto. Uh -huh. Lo que pasa es que le tienen tanto miedo al micrófono en la radio, <risa> que no en los <risa> escenarios. Eh, que bueno, parece que quieren preparar antes un montón de programas porque no se atreven. Eh, pero bueno, vamos a tener un programa de humor, eh, de calidad... Y vamos a tener más programas. Tenemos a la mañana Taxi, que nos hace Yosu. Tenemos a la mañana Generación X, que ha empezado a hacer Griselda. Esos son los miércoles y los jueves a la mañana. Y, que se... y toda esta programación y más se va a repetir el, durante el fin de semana uh -huh. en horarios, bueno, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Sí, sí, Entonces, de, bueno, tanto por la mañana como por la tarde vamos a tener siempre algún, algún programa de, de Berriozari y Riatia, o, no, o alguna repetición, alguna, uh -huh. eh, alguna desconexión, siempre va a haber contenidos. Y contenidos que esperemos que se oigan cada vez más y mejor. Como decía, estamos pendientes porque se va a aprobar, estamos pendientes de que se aprueben los presupuestos municipales que por lo visto se van a discutir este mes de febrero porque haya ya una propuesta del actual gobierno municipal para el capítulo de inversiones para invertir esos 3.000 euros que necesitamos uh -huh. para colocar un amplificador al actual emisor que tenemos, de tal forma que conseguiríamos, según nos ha asegurado el técnico, que <ríe> sí, sí, sí. después de todos los problemas que hemos tenido, esta radio eh, llegue con potencia y con calidad a todos los domicilios de, de Berriozar. En la actualidad hay, muchos, sobre, eh, que no, hay, muchas hay muchas personas que nos oyen sin dificultad en sus casas, pero hay otras que no. Entonces, eh, bueno, conseguiríamos eh, con total seguridad que esta radio se oiga muy bien en Berrizar y parte del extranjero, vamos a decir también. Sí, sí, se va a poder escuchar en todo el, el municipio y también y no pues, en en el fuera coche, de nuestras y no fronteras. Y no solo en el coche. ¿eh? <ríe> Perfecto. Ya, eso en, en, el, en el apartado de mejoras técnicas, pues ¿cuándo eso. podemos esperar que, que se Nosotros, empiece a escuchar mejor? Mmm... No me gusta dar eh, fechas porque luego igual, <risa> luego pero, luego se cumple, pero yo creo que para finales de febrero, y estoy siendo cauto, uh -huh. es posible que sea antes, para finales de febrero estaremos ya, estaremos ya en condiciones de, de, de poder cumplir lo que estamos diciendo, ¿no? que se oiga uh -huh. la radio bien. Y bueno, una vez que tengamos eso en marcha y que el amplificador ya esté, ya esté aquí entre nosotros... <risa> pues eh, acometeremos una campaña de promoción de la radio para darla a conocer, recordar a todo el mundo que es el 100.8 100 de, o sea, 100 de la FM, que, que estamos todos los días y, y bueno, que es una radio del pueblo cercana a Berriozar, que nos trae, nos trae la vida diaria del pueblo y que va a interesar, estamos totalmente seguras y seguros de que va a interesar al conjunto de, de, de la población Perfecto, pues algunas de estas novedades ya las podéis escuchar actualmente por la, tanto por la mañana como por las tardes estos programas que ha comentado Jaime otras novedades como el Berrión que será diario, comenzarán la semana que viene y bueno pues eh, hasta aquí lo que teníamos que comentar de novedades en cuanto a la radio Jaime Iribarren de Guzki Plaza El Cártel, Mille Esquer, tal vez te va tarde Soy Agur Agur Sonnova tu no tienes por que morir no tienes por de Ik Comenzamos hoy una nueva sección en Berrión y para ello tenemos con nosotros a Raquel Martiartu que semana a semana nos dará una, una nueva receta. Nos dirá cómo preparar platos sencillos, recetas sencillas para que todos en, en casa nos pongamos un poco a trastear con, con la cocina, con los pucheros y, y con todos. Raquel, hay Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, en principio, ese es el objetivo de esta nueva sección que es el, eh, un poco el, el acercar la cocina a la gente y el hacer eh, recetas sencillas, ¿no? Diremos que de las que puede hacer todo, todo el mundo eh, siguiendo eso sí pues eh, las, las recetas que, que demos aquí, los pasos que vamos a dar aquí y hoy vamos a hacer mmm, un postre, ¿no? un dulce, un dulce, eh, un dulce eso es eso. un dulce más que, más que un postre, se puede comer como postre o como, como uno quiera ¿no? Eh, que son rosquillas me parece, ¿no? rosquillas, rosquillas son rosquillas que además en, en esta época del año mmm, recién pasado San Blas, Santa Águeda, pues eh, vienen muy bien, ¿no? Están muy... Son muy de esta época, ¿no? Sí, sí, no, además que es algo que se puede trabajar bien para la gente que tiene niños y así, uh -huh. algo con lo que pueden trastear ellos, o sea, me parece una idea para empezar, para ser la primera receta... <ríe> Me parece buena Un plato uh -huh. dulce Eso Y a vamos, ver a, si vamos a Vamos a empezar de forma dulce Y si te parece Pues nos ponemos eh, Con las manos en la masa Nunca mejor dicho eh, sí. Y bueno En primer lugar Vamos a ver Qué ingredientes Vamos a, a utilizar en esta, en esta receta Cuéntanos Bueno, sí Vamos a dar tiempo también A que cojan un boli Y un papel De todas formas Al final de la receta Si te parece Repetiremos los ingredientes vale. Para que la gente Bueno, pues le dé tiempo A apuntar Pero bueno Si alguien quiere Puede ir ya <ríe> corriendo A por un boli y un papel, que vamos a dar los, los ingredientes ahora eh, por primera vez. Venga, ahí vamos. Pues, bueno, para empezar: 200 gramos de azúcar, uh -huh. eh, dos huevos, 50 gramos de anís, que bueno, lleven a ser media copa, uh -huh. 100 gramos de aceite de girasol, una copa entera, sí. ralladura de un limón. 500 gramos de harina, un sobre de levadura en polvo, un pellizco de sal y luego azúcar glas para terminar el plato. Uh -huh. Bueno, son cosas que yo creo que casi todo el mundo puede tener eh, en casa o si no, puede ser fácil eh, conseguir. conseguir, ¿no? No son, no son ingredientes muy raros. Pues mmm, vamos allá a la, a la receta y vamos a, a la elaboración del plato. Vale, mira, pues hay, bastantes, hay maneras distintas de poder hacer esto, pero bueno, voy a intentar hacer una sencilla. Que no manche mucho, ¿vale? <risa> que eso es importante también. <risa> Ahí estamos. En un bol batimos los huevos y el azúcar, que esto uh -huh. lo podemos hacer con la mano, ¿vale? Que no hace falta que monte mucho. Sí. Incorporamos el anís y el aceite y rallamos, la, rallamos el limón, la uh -huh. cáscara de limón. Esto sí es importante, que no caiga... Parte blanca, porque eso hace que, amargue, ah, que amarguen los postres. Eso ¿vale? es lo que hace. Sí, sí vale, vale. vale. vale. <risa> yo también estoy aprendiendo, y seguro que al final, <risa> después de hacer tres o cuatro recetas, ya, ya las, yo las probaré en casa. Se te dará bien, se te dará bien seguro. <risa> bueno, aparte mezclamos la harina con la levadura y la sal, ¿vale? Para que esté bien, bien mezclado. Y ya es, eh, todo esto se lo vamos uh -huh. añadiendo a la, a la mezcla anterior, sí. ¿vale? Con la mano vamos, vamos mezclando bien hasta conseguir una, una masa homogénea. Uh -huh. Esto es bueno dejarlo luego reposar 30, 30 minutos más o menos, que lo podemos meter a la cámara si queremos, para que luego esponje bien la... Sí, para que, ¿vale? que quede más esponjoso. Eso es. Bueno, ponemos abundante aceite a calentar, que sí es importante que esté muy caliente... Uh -huh. Y vamos haciendo, mientras se va calentando, podemos ir haciendo dando forma a, dando las, forma a las, las rosquillas. rosquillas ¿vale? uh -huh. Una vez vamos friendo las, las rosquillas, y aquí sí que hay que regular un poco el calor del aceite, porque si está demasiado alto, haremos que la rosquilla se tueste mucho y por dentro y por se dentro quede cruda. ¿vale? Sí. Bueno, ya una vez que las tenemos fritas, las vamos echando a una fuente con, con papel absorbente, papel de cocina o servilletas de papel, para evitar que tenga exceso de... De grasa uh -huh. y luego ya se, se le echa azúcar glas, bueno azúcar molida que si tenéis un molinillo de café la podéis moler en casa y si no es fácil de encontrar también en las tiendas. Es muy fácil, sí, azúcar ¿Vale? glas en, encontramos prácticamente eso en es. todas partes ya. Y eso es uh -huh. todo, el azúcar es mejor echarlo cuando no está muy muy fría la rosquilla para que lo coja bien. Uh -huh. Y yo creo que no se me ha olvidado nada. Yo creo que. Perfecto. Bueno, pues eh, como vemos, es una receta sencillita, mmm, pues eh, muy agradable también, que, que, que puede entrar muy bien en cualquier eh, momento. Y que vamos, que viene muy bien ahora en estas, en estas fechas y en y en cualquier otras eh, Lo que sí vamos a hacer es, como hemos dicho antes, repetir los ingredientes para que la gente pueda eh, pues pueda apuntarse. Y recordamos también que, que estas recetas. Casi como todo el programa de Berrión estará disponible en eguzquiplaza.net Y entonces, bueno, pues la gente que quiera oírlo una y otra vez hasta que le salga bien Bueno, pues tendrá oportunidad de hacerlo Pero vamos de nuevo con los ingredientes 200 gramos de azúcar 200 gramos de azúcar dos huevos dos huevos 50 gramos de anís, anís 100 gramos de aceite de girasol uh -huh, Ralladura de, de limón uh -huh. 500 gramos de harina ¿Sí? Un sobre de levadura en polvo Un poquito de sal y el azúcar y el azúcar glass. perfecto pues eh, Raquel Marti Artu muchísimas gracias Millesquer por eh, habernos ofrecido este, esta receta esta primera receta y eh, nada más que decirte más que, que nos vemos la semana que viene con otra receta pues aquí estaremos oye bueno <risa> es que ricasco agur tic, agur tengo la oreja caliente Yo le pregunto a la gente Pero lo más frecuente Que no me saben contestar Y tras esta dulce receta Hemos llegado a las 10 de la mañana pedido, si Nosotros nos tenemos que despedir También tengo una cosa Volveremos el miércoles que viene, eh, de 9 a 10 de la mañana, como siempre, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM o en neguskiplaza.net. Os chincho, chinchuakizan, tabando bici, adiós.